En la otra oreja. Y vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan eh, Andrea Benardis que fila, finalmente se logró conectar, dice bellísimo los temas que está escuchando eh, Cori. Eh, también está escuchando la profesora Romina Lizarraga amiga de Isa, está escuchando también Sandra desde Honduras Lautaro desde Buenos Aires Silvia Echegaray desde acá Carla desde el, un balcón de Mar del Plata este, sí, bueno, está qué bueno. hermoso el tiempo aquí Silvia Catino también Jacqueline eh, dice que hay un músico que se llama Josep Caro Mm. Un, mus, un místico muy importante el judaísmo, ¿no? A mm. propósito del, del tema sefardí que, que pusiste. Mm. Pero um, Josep Caro no es caro lo, lo hice en vivo, decirle, sí, el sí, tema sefardí sí. lo hice en vivo. Exactamente. Bueno, está Andy de, mm. del oeste, desde mm. Perú, desde la frontera entre Perú y Ecuador, eh, Walter Isaías desde Buenos Aires, Marisa. ...que dice... ...que está con Norita Cortinias ...dice... ...hoy no, no te podemos escuchar... ...porque desde Tierra del Fuego... ...están ahí abrazo de Norita y mío... ...buen programa... ...bueno, lo escucharás... Eh, ...igual que muchos... ...lo escuchan al día siguiente... ...que está en la página... ...del Facebook... ...¿no?... ...de, de uh -huh. La Otra Oreja... Eh, Marta, la mamá de Lucía Pérez este, la saludamos con, una, con otro abrazo eh, que nos dimos estos días eh, Susana Gast desde, desde Colombia eh, Lili, la sobrina de Mierta Baravalle otra queridísima madre Plaza de Mayo, línea fundadora escuchando el programa Isa de la Plata, por supuesto eh, Vanessa Vanessa Macana Que, ...que hace una columna... ...en esta radio... ...lo escucha mañana porque está... ...está cursando... Eh, ...Diana desde Medellín... ...en Colombia... Eh, sí. este ...Gustavo Chávez Pavón... ...el muralista... Eh, ...un muralista... ...de, de Oventic. ...bueno la mayoría de los... ...de los murales son de Gustavo Chávez Pavón... ...que está en México... Raúl González, el bibliotecario de Buenos Aires, Sonia, Sonia, la profesora Sonia, eh, que está con Gabriel Cabrejas, nuestro, mm. nuestro mm, crítico de cabecera, también escuchando. Un abrazo, un abrazo grande a Sonia y al mm, profe. Ahí vamos, está, vamos. sí, sí. ...está Nadia... ...está el profesor Marcelo Baltar... ...tu ex vecino, ¿no?... Este, ...Carlos Prado... ...Carmen Capdevila desde Neuquén... ...Ami desde Buenos Aires... ...David también de Buenos Aires... ...el fotógrafo impresionante... ...David hizo ...un fotógrafo que... ...yo aprendo viendo las fotos de él... ...aprendo a sacar fotos... fotógrafo increíble... ¿eh? ...está... Um, eh, ...Maru Saltillo... Desde. desde. desde el Basta centro de mensajes. No me dejas de terminar de que está desde Saltillo, en México, al norte de México, Maru. No. Este, bueno, ¿qué me decías vos, Río? Basta de mensajes. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Te anuncio. Para el 13 de mayo en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿El 13 de mayo en Buenos Aires? Bueno. Ahí está. Café Vinilo ay qué bueno Ahí y, semejante uh -huh. Y aquí en... en con el trío que están escuchando Con el mismo grupo que están escuchando el disco uh -huh. Con los chicos. Bueno, este Sonia dice que nos están escuchando Que Gabriel uh -huh. recién llega a la facultad Saludos, saludos Luis eh, Sergio Vulcano desde. Bastante mensaje Pero... Eh, Tengo que leer el mensaje de Uruguay, Montevideo que Sergio está escuchando el programa. Tal Muy bien, muy bien. Y volvemos a Luis Caro, entonces. Sí. Eh, perfectamente. Este, bueno, Luis, eh, seguimos presentando el disco. Dale. Eh, eh, ¿Vos habías eh, seleccionado Sabana Grande? Así es. Eh, ¿De quién es el tema? Un servidor. Bien, eh, un servidor. Luis Caro en su tema. Sabana Grande. De Luis Caro por.. por su autor. Sabana Grande, por la otra oreja. Cuando aquí la luz se hace cenizas, por la lucha por la perisa, el beso y era la piel. Cuando al sur lo quiero al desconsuelo, porque la ve en pleno vuelo, no termina de nacer. Allí estás, vos a grande, rediviva, quédense lo que respiras por los poros de Simón. tu mano aprieta mil dulzuras escapadas que esperan vivas les llegue la ocasión y con el pan que nos pusiste bajo el brazo vamos creciendo despacio patria américa de hoy tal vez oíré la piel cuando al sur lo quiero al desconsuelo porque la ven en pleno vuelo no termina de nacer así estás goza van a grande rediviva, y lo que respiras por los poros de simón Tu mano aprieta mil dulzuras escapadas, que esperan vivas les llega la ocasión. Y con el pan que nos pusiste bajo el brazo vamos creciendo despacio, Patria América de hoy. oreja sí, marplatense seguimos recibiendo mensajes el indio Bertis desde desde batán dice aquí con la otra oreja inmediata libertad las lamias presas y sus hijitos presas mapuches por supuesto eh, bueno y hay muchos más oyentes está Marián está pablo cala desde bogotá eh, dice muy buen artista entre otras cosas no eh, Gracias Pablo. Bueno, eh, qué hermoso joropo que escuchamos. Es un juego sí, musical. Sí. Eh, pero mm. contame, me estabas contando mientras escuchábamos, pero sí. vale la pena. No, es compartir. una. Sí, es una canción muy vieja mía que en realidad está inspirada, viste, en aquel viaje que hicimos con tu viejo al Festival Segundo de Caracas en el año setenta y pico, 74 y 4. Bueno. Sí. Pronto va a cumplir. Sí, 50. Y bueno, nada, yo compuse la, la música, eh, ahí me acuerdo porque eh, me había impactado mucho, habíamos hecho el teatro del Cristo Rey con Soledad Bravo, con Ali Primera, ¿viste? yo me había metido mucho con el tema de la música latinoamericana ya. Y, Y a, había una calle que se llamaba Sabana Grande, uh -huh. que queda en el centro de Caracas. Claro, yo la pronuncié sí. Sabana claro, Grande, no claro. es Sabana. Sabana Grande. claro. Uh -huh. y, este, y bueno, ahí armé la. armé un poco la, la canción y desde entonces, que, que la vengo haciendo después, eh, hubo Santela, que un ex detenido.. Eh, de, de Mar del Plata que estuvo muchos años en el Platio de Buenos Aires uh -huh. que también era un familiar muy muy amado mío eh, compuso la, la letra y bueno y terminamos haciendo la canción pero uh -huh. en realidad la empezó todo por, por una cuestión musical en, en aquellos años ¿no? así sí. es <risa> perfectamente y mmm... Eh, escuché una subversión muy interesante mm. de, de un tema que eh, no lo pasamos a pesar de los pedidos, mm. porque en su versión original es, es muy, muy denso, ¿no? mm. muy triste. Mm. Estamos hablando de Víctor eh, Heredia. Ajá. Este, hiciste una subversión, ¿no? De Todavía Cantamos. Sí, sí, bueno, eso.. Eh... En realidad, es como te decía al principio, la, la, la idea en general del disco es eh, tomar algunos temas que fueron realmente importantes en, entre esas décadas donde está marcado el material, uh -huh. y creo que es una de las canciones más importantes del regreso, si no la más importante del regreso de la democracia, ¿no? Eh, y bueno, tratamos de hacer una versión, donde ya acentuándola al revés, diferente... Tratar de darle un privilegio a, la, a, la, a contar la historia, a contarla desde un lugar muy chiquito, mínimo, pero muy... Como quien le cuenta a un hijo, un nieto, no sé, me parece que, que está recreado ese espíritu en el, en el tema, ¿no? De, de hacerlo de manera distinta, totalmente distinto. Y, este bueno... Viste que la universidad acá, con un plástico muy importante, que es Felipe Jiménez, hicieron un video con el tema, que es muy, muy bonito. Y creo que está recreado el espíritu un poco de lo que, digamos, de cómo concebimos nosotros este arreglo. ¿Y el video está en YouTube? El video está en YouTube, si sí, Se puede ver así como todavía. O sea, todavía cantamos Luis Caro Felipe Jiménez. Escuchamos. Esta su versión, porque todavía, todavía hacemos la otra oreja y todavía cantamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. golpes y hace esto nuestras vidas el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos todavía te Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino donde donde se han ido todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos que nos dé la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risa y el cano Los que amamos tanto, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Sin apremios ni ajun, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido Nuestros seres queridos ¿Por qué me gritás? El otro día estaba hablando con Guillermo que me decía que no me grites más, ¿no? Que no me. El... Hay otras maneras de decirlo, ¿no? ¡Te dije que se termina el programa! Pero ya sé, pero me seguís gritando, Lara. Eh, hay otras maneras de decirlo, ¿no? Está bien. Presentando una versión de hasta siempre. Y listo. Ahí me gusta más, ahí me gusta más. Este. Pero antes vamos a, a decir eh, unas palabras de Pablo Cala desde la Fundación Ante, Hasta Encontrarlos, de Bogotá, en Colombia. Dice que Todavía Cantamos es la canción de quienes buscan a sus desaparecidos desde la Patagonia a la frontera norte de México. Wow. Guau. <coughs> bueno, Jacqueline dice, creo que escucho la poesía de Todavía Cantamos. ...es como si la escuchara por primera vez... ...hermosa voz... Oh. Este, ...bueno, muchas gracias... ...a los oyentes y a las oyentas... Eh, ...de La Otra Oreja... ...pero... Eh, ...Lara nos presentó... ...una subversión de... ...Hasta Siempre, ¿verdad? Y, y Luis... ...es tu momento de... ...de cantar... ...Hasta Siempre... Eh, ...a pesar de... Mm, ...bueno, hoy recordaba... Mm bueno en la película está tu, tu testimonio mm. el gregorio por Nachman film sí. está está tu testimonio ahí este hay algunos estudiantes secundarios y algunos mm. profesores que bueno que te vieron también mm. eh, y recuerdo el año 72 mm en el Colegio Nacional Mariano Moreno sí. en los talleres de teatro sí, claro. que ahí, ahí empezamos a, a hacer lo mismo, ¿no? Mm, sí, con tu viejo, con tu uh -huh. amado amado viejo, claro, claro este <risa> pasaron sí. muchos años sí, sí, ¿no? sí, Año sí. 72 estamos a 51 años de, de, de esos juegos teatrales que hacíamos hermosos que Cosa, juegos teatrales que hoy se mm. parecen subversivos, ¿no? Parecen revolucionarios y mm. mi viejo los proponía hace 51 años. Totalmente. Mm -hmm. Totalmente sí, sí. Bueno, Luis, este, seguimos compartiendo la otra oreja. Este y bueno, esta es, mm. esta también es tu, tu casa, tu micrófono. Muchas gracias. Este, Muchas gracias, en serio, a todos. Gracias por tu laburo. Pablo Guso, el operador eh, mm. Gracias a Yamila Absolutamente que, que hizo el, el trabajo de preproducción Totalmente este, mm. Bueno, y... ¿Te animás a hacer la versión, una nueva versión? <risa> Voy a improvisar, ¿eh? eh Obviamente, ya lo hiciste hace seis años en esta radio cuando la azotea estaba en estaba en otro edificio, ¿Verdad? Siempre. Hasta la victoria, siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Con el sol de tu labura le puso seco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara oh, oh, oh. Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se clara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 revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario aquí aquí se queda la clara la intranhiable transparencia de tu querida presencia comandante se llevará La otra oreja. Buenas noches. Jugamos mañana.